Y 1630 presenta La música de, de tus de recuerdos. recuerdos. Un viaje al recuerdo y a la nostalgia a través de la música romántica de todos los tiempos. Bajo la conducción de J. Martín. J. Martín, J. m Desde los estudios principales de Noti1630 en San Juan, Puerto Rico, con ustedes en el aire, la música de tus recuerdos. Jay Martínez le saluda esta noche con un nuevo programa. Esta noche le estaremos presentando un nuevo mano a mano entre dos cantantes de primer orden. Quiero enviar un saludo a todas aquellas personas que nos están sintonizando a esta hora、eh, a lo largo y lo ancho. De toda la isla del encanto, que sabemos que son miles, decenas de miles de personas conectadas en este momento, sintonizando Noti1 630 AM, así como todas las personas que nos están escuchando alrededor del mundo a través de noti1.com, Argentina, Chile, Miami, Nueva York, Canadá, muchas personas, Florida, muchas personas escuchándonos a través de la internet. Sean todos bienvenidos. A este su programa, La música de tus recuerdos. Esta noche les traemos un mano a mano bien interesante entre dos estrellas del cine de oro mexicano. Dos cantantes que dejaron huellas profundas en, en la historia a través de sus presentaciones, tanto en películas como a través de su música. Dos tremendos cantantes mexicanos serán los invitados de la noche. Con canciones que les traerán a ustedes recuerdos y nos harán vivir nuevas emociones. Pero esta noche quiero comenzar el programa de, de una forma diferente. Y es que les voy a leer una reflexión que me enviaron y tengo que confesar que cuando la leí me impactó. Me impactó mucho. Quiero compartirla con ustedes esta noche. Me gustaría que, donde quiera que usted se encuentre, si está en su cuarto, en su cama, si usted se encuentra sentada en la sala de su casa, en el sofá, en, está en un reclinable, usted se encuentra en un, en un balcón, en el portal, o está en el carro, donde quiera que usted se encuentre. Me gustaría que hiciera este ejercicio esta noche, el cual yo hice el día que leí esta reflexión. Y recibí un mensaje muy especial a través de esta reflexión. Cierre sus ojos Y imagínese que volvemos a ser niños. Volvemos nuevamente a ser niños. No importa donde usted estaba. Cuando usted era niño, si estaba en Puerto Rico, o si estaba en Nueva York, ...o si estaba en Cuba, o si estaba en Latinoamérica, en Venezuela, en México, en Argentina, en Chile, en cualquier país. Pero vamos a volver a nuestra niñez. Y entonces, sólo así, de esa manera, nos vamos a montar en el tren de la vida. En un gran tren que lleva muchos vagones. La vida no es más que un viaje en tren, repleto de embarques y desembarques, salpicado de accidentes, sorpresas agradables en algunos embarques y profundas tristezas en otros. Al nacer, nos subimos al tren y nos encontramos con algunas personas que creemos que siempre estarán con nosotros en este viaje. Nuestros padres. Lamentablemente, la verdad es otra. Ellos se bajarán en alguna estación dejándonos huérfanos de su cariño, amistad y su compañía irreemplazable. No obstante, esto no impide que se suban otras personas que serán para nosotros muy especiales. Llegan nuestros hermanos, Amigos y esos amores maravillosos de las personas que toman este tren. Habrán también las que lo hagan como un simple paseo, otras que encontrarán solamente tristeza en este viaje. Y habrá otra que circulando por el tren estará siempre lista para ayudar a quien lo necesite. Muchos al bajar, Dejan una añoranza permanente. Otros pasan desapercibidos que ni siquiera nos damos cuenta que desocuparon el asiento. Es curioso tratar que algún pasajero, los, los que son más queridos, se acomodan en vagones distintos al nuestro. Por lo tanto, se nos obliga a hacer el viaje separados de ellos. Desde luego, no se nos impide que durante el viaje recorramos con dificultad nuestro vagón y lleguemos a ellos, pero lamentablemente ya no podemos sentarnos a su lado, pues habrá otra persona ocupando su asiento. No importa, el viaje, este modo lleno de desafíos, sueños, fantasías, esperas y despedidas, pero jamás hay regresos. Entonces, Hagamos este viaje de la mejor manera posible. Tratemos relacionarnos bien con todos los pasajeros, buscando en cada uno lo mejor que tenga. Recordemos siempre que en algún momento del trayecto ellos podrán titubear y probablemente precisaremos entenderlos. Y que nosotros también muchas veces titubearemos, y entonces habrá alguien que también nos comprenda. El gran misterio. Al fin, es que no sabremos jamás en qué estación nosotros bajaremos. Mucho menos dónde bajarán nuestros compañeros, ni siquiera el que está sentado a nuestro lado. Me quedo pensando si cuando baje, Del tren sentiré nostalgia. Creo que sí. Separarme de algunos de los amigos que hice en el viaje será doloroso. Dejar que mis hijos sigan solos en ese viaje será muy triste. Pero me aferro a la esperanza de que en algún momento llegaré a la estación principal. Y tendré la gran emoción de verlos llegar a ellos, a todos ellos, con un equipaje que no tenían cuando embarcaron. Lo que me hará más feliz será pensar que yo colaboré para que el equipaje creciera y se hiciera valioso. Hagamos que nuestra estadía en este tren sea tranquila y que haya valido la pena. Hagamos tanto bien como podamos para que cuando llegue el momento de desembarcar, nuestro asiento vacío deje añoranza y lindos recuerdos a los que aún permanezcan en el viaje. Muy f e l i c e s viaje s a todos ustedes. Ha llegado la hora de bajarme en la estación. Ahí estábamos escuchando esa tremenda reflexión. El tren de la vida. No se sabe quién es el autor de este l autor de e tema, pero es verdaderamente una reflexión muy, muy, muy bonita. Yo tengo que confesarle que cuando la leí la primera vez me sentí impactado y me, por un momento sentí que yo estaba montado en ese tren. Y es simplemente es la vida, ¿no? Que nos montamos en un tren. Y sin regreso, y vamos avanzando en ese tren día a día, vamos creciendo. Y es la, la realidad, la triste realidad de nuestras vidas. Pero bueno, espero les haya gustado esta reflexión y quise compartirla con ustedes. Tenemos que comenzar con la música. Esta noche les traemos dos tremendos cantantes. En nuestro primer invitado de la noche, en el mano a mano. Es Javier Solís. Javier Solís, cantante mexicano, quien falleció joven, quien fue uno, un artista que hizo muchas películas durante la época del cine de oro mexicano y cantó temas y tiene éxitos, muchos éxitos. Estará esta noche de invitado y nuestro otro invitado, otro de los grandes, de los grandes, de los grandes de la música y del cine mexicano, don Pedro Vargas. Así que esta noche tenemos un programa exquisito. Un programa de lujo con dos voces especiales de México. Vamos entonces a comenzar con nuestro primer artista invitado de la noche para servir la mesa, para luego comenzar con la competencia del mano a mano de la noche. Quiero recordar a las personas que nos escuchan por primera vez que el mano a mano funciona así: usted a través del voto, llamando, haciendo su llamada telefónica, Puede elegir uno de los dos artistas. Estos votos se van computando, se van sumando y al final del programa, el artista que mayor llamada telefónica haya obtenido es el ganador de la noche. Es la forma en que、eh, llevamos el programa. Así que vamos a comenzar con el primer invitado de la noche. Vamos a poner música: Javier Solís. Sombras, Javier s o l í s Viven cerrados para mí sin ver que estoy aquí, perdido en mi soledad. Sombras nada más acariciando mis manos. Sombras nada más en el temblor de mi voz. Pude ser feliz y estoy en vida muriendo. Y entre lágrimas viviendo el pasaje más horrendo de este drama sin final. Sombras nada más entre tu vida y mi vida. Sombras nada más entre tu amor y mi amor. Qué breve fue tu presencia en mi hastío. Que tibias fueron tus manos tu voz, como luciérnaga l l e g ó tu luz, y d i s i p ó las sombras de mi rincón. Y yo quedé como un duende temblando, sin el azul de tus ojos de mar, que se han cerrado para mí, sin ver que estoy aquí, perdido. ソメダー、ソメ a ー、ナダマス、アカリシア mi amor Escuchas el mano a mano de la noche en la música de tus recuerdos, un debate musical donde los oyentes deciden mediante llamada telefónica el ganador de la noche. Participe por el 758-7845, 758-8298 y 758-4850. d e regreso al programa La música de tus recuerdos. Jay Martínez les habla. Esta noche con un programa de lujo, no acto para cardíacos. Dos de los grandes, de las grandes exponentes de la música mexicana, Javier Solís y don Pedro Vargas. Sé que ambos artistas les traerán A la a la gran mayoría de nuestros oyentes. Gratos recuerdos, canciones que nos han marcado a través de los tiempos a muchas generaciones. Escuchamos ese tremendo tema, Sombras de Javier Solín, un super éxito. Más adelante en el programa, nuestro productor musical、eh, Manolo Sánchez estará haciendo una intervención para hablarnos de ambos artistas, de sus carreras. Eh, y de toda su trayectoria, tanto en el cine como en la música. Pero bueno, llega nuestro segundo invitado, el tenor de las Américas, don Pedro Vargas, con un tremendo tema. Para entonces dejar servida la mesa y comenzar ya de a lleno con el mano a mano. Esta noche no hay poesía, no hay poemas, así que porque hay mucha música. Déjeme tomar esta llamada porque es música de mi tierra, esto está en el aire. ¿Se puede votar? Sí, puede votar ya si quiere. Ah, pues Javier Solís. Ok, pues gracias. Okay. El primer voto para Javier Solís. Vamos entonces a escuchar a Pedro Vargas con el tema para dejar ya la competencia servida. Volver, volver, volver. Pedro Vargas. Este amor apasionado anda todo alborotado por volver. Voy camino a la locura y aunque todo me tortura, sé querer. 私たちはあなたい Vol ver, volver, v o l v e あ A t u う brazos otra vez。Legaré hasta donde estés、yo sé perder、yo sé perder、quiero volver、volver, volver.、 Dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Tú, tú, tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón. De regreso al programa La música de tus recuerdos. Jay Martínez les habla. Estamos en vivo desde San Juan, Puerto Rico. 758-7845, 758-8298 y 758-4850. Ya la votación comenzó. Recuerde que, aunque esté usted escuchando música, puede llamar y votar. Si nos escucha fuera de Puerto Rico, con el 787-758-7845. 787-758-8298 y 787-758-4850. Esos son los números. Usted puede llamarnos en cualquier momento,、eh, fuera del aire o en el aire,、eh, para emitir su, su voto. Esta noche sabemos que este es un programa que va a tener mucha votación, porque son dos artistas muy conocidos. Muy queridos y con una música y unas canciones tremendas. El cuadro está completamente lleno. Completamente lleno. Vamos a ...a tomar una llamadita por aquí antes de entrar ya de lleno en esto. Música de tus recuerdos. Esto está en el aire.、Ah, Pedro Valga. Pedro Valga, gracias. Música de tus recuerdos. Esto está en el aire. Al aire Jay. Sí. Voy a votar para Arturo Parilla de r i g r a n d e c o n Javier Solís. Javier Solís. Cómo no, muchas gracias. Bueno, vamos a, vamos a tirar ahora unas cuantas canciones para poner esto en, en acción.、Eh, música de tus recuerdos. Esto está en el aire.、Bien. Buenas noches. Buenas noches. ¡Ay! Javier Solís. Gracias. Vamos a. Esta noche va a estar esto bien apretado. Ya estamos empatados, ya estamos en empate. Pedro v a r g a s z Javier Solís, en este momento estamos en empate. Vamos a coger música de tus recuerdos. Dios le bendiga. Con Don Pedro Vargas. Don Pedro Vargas, muchas gracias. ¿Música de tus recuerdos? Jake, sí. Es tu amiga de Marianao. Dígame usted, ¿por quién vota? Mira, me encantó la reflexión que hiciste hoy. Ah, ¿viste qué bonita?、E、sí. Ese tren de la vida, bien profundo. Bien profundo, sí. Mira, voto por Pedro Vargas. Gracias, gracias. ¿Música de tus recuerdos? Esto está en el aire. Hello. Sí, buenas noches. Buenas noches. Es amada Santana de l e v i t a n c ó m o está usted? Muy bien, gracias a Dios. Escuchando a l o d o s l o s artistas que tiene esta noche, cuál de los dos mejores. Así es. Lo más que me gusta es don Pedro Valga, que nunca adulteró su género. Era e l a versión de la Mona Lisa, la Casa Blanca, la Seminata de Schubert, la, la el, el Ave María, y nunca adulteró su género. Siempre lo hizo en español. Ajá.、Uh -huh. ¿Verdad que bonito? Sí. Me gustaría que si tiene don Pedro Valga cuando vuelvas por ahí. Hay muchas ahí, hay muchas ahí, tenemos cuando bastante. Cuando vuelvas, sí. Este, me lo deje escuchar si puede. ¿Cómo no? Voy a votar por don Pedro Valga. Claro que sí, ya está su voto aquí archivado. Gracias. Gracias. Gracias por escucharnos. Música de tus recuerdos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. l e h a b l a Heidi. Sí. Voto por、uh, San l u s por favor. Por Solís. Gracias. Bueno, vamos a, vamos, vamos a la música. El, el orden es el siguiente. Ahora viene Javier Solí y después Pedro Vargas. Ese es el orden. Vamos a, vamos a disfrutar de la música. Recuerde que puede votar cuando estén las canciones y después, cuando regresemos nuevamente, se,、eh, se abran los micrófonos. Usted puede usted volver a, usted nos llama. Así que usted está escuchando el programa La música de tus recuerdos por Noti1630. Este es su amigo Jay Martínez. Vámonos con la música. De vulgar hipocresía, ante la gente oculto mi derrota. Payaso, Payaso Javier Solís. Pero tengo por dentro él alma rota. En la pista fatal de mi destino, una mala mujer cruzó el camino. Soy comparsa que juego con mi vida, pero siento que mi alma está perdida. Payaso, soy un triste payaso que oculto mi fracaso con risas y alegría que me llenan de espanto. 毎朝、no so、y 朝、毎朝、毎朝、毎朝、毎朝、毎朝、毎朝、毎朝、毎朝、毎朝、毎朝、毎 e 毎朝、毎朝、毎朝、毎朝、e 朝、毎朝、毎朝、毎 e 毎朝、毎朝、e 朝、毎朝、毎朝、毎朝、毎朝、毎朝、毎朝、毎 a 毎朝、毎朝、毎朝、毎朝、毎朝、毎朝、毎朝、毎朝、毎 o 毎 o 毎朝、毎朝、毎朝、毎朝、毎朝、毎朝、毎朝、 Estoy riendo y dentro de mi pecho mi corazón sufriendo. <risa> メディオデラノチェメディエンラペンダー、コミリサイミリ anto、no 早そう。 María Bonita, Pedro Vargas. Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches. María Bonita, María del alma. Acuérdate que en la playa con tus manitas. Las estrellitas, las encuadaba Cuerpo del mar, juguete Nave al garete r Venían las olas, lo columpiaba Y mientras yo d e miraba Lo digo con sentimiento Ay, me traicionaba, le dije muchas palabras de esas bonitas con que se arrullan. Los ラーメンの声で、このように見えます。このように見えます。このように見え d す。 Y cuando l てい i せんていがって d やせんていがっていやせんていがって a やせんていがっていやせ e てい r っていやせんていがってい Amores habrás tenido, muchos amores, María bonita María del alma. Pero ninguno tan bueno ni tan honrado como el que hiciste que en m í brotará. emocionada y j ー r a m e que no mientes porque te s i e n t e s La música de tus recuerdos con Jay Martínez por n o t i 1 630 dos almas que en el mundo. Había unido Dios, dos almas que se amaban. Dos almas, Javier eso Solís. Por Éramos tú y yo, por la sangrante herida, de nuestro inmenso amor, gozábamos la vida. Como jamás se vio. Un día en el camino que cruzaron nuestras almas surgió una sombra de odio que nos separó a los dos. Y desde aquel instante. もしかして、私たちは、t た n は、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、 なすかに。 Podremos ya vivir, ni cerca ni distante. Podremos ya vivir. Escuchas la música de tus recuerdos con Jay Martínez por Noti. 1630 Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera sé Sé que tendrás que llorar Llor llorar, llorar y y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero. No、sigo siendo el rey La Piedra del camino me enseñó que mi destino era rodar rodar Rodar rodar y y rodar, rodar y rodar. Después me dijo un arriero que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar con dinero y sin dinero. sigo s i e n と o el rey Escuchas la música de tus recuerdos con Jay Martínez por n o t i 1 630. e s Es sabido que te amaba, Javier Solís. Cuando he visto que tardabas en llegar y sentí desvanecer mi indiferencia al temer que no volvieses nunca más, he sabido que te amaba. Cuando hablas y me miras con pasión y apaciguas con tu cálida palabra, El recelo al espar mi corazón. Recordaba que hace pocos días decía a mis amigos, no creo en el amor y no quiero tener más ilusiones. Ver cómo se burlan. Si hablas del amor, del amor, he sabido que te a m a b a pero も s t a もう e para que me v u 一 l v a atrás q も i s e もう r indiferente un instante pero sé que no podré dejar de amarte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 Pero sé que no podré dejar de amarte. Escuchas la música de tus recuerdos con Jay Martínez por Noti 1630. Que se quede el infinito sin estrellas, o que pierde el ancho más. Y el mar canela, mención, Pedro Vargas. Pero el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se quede igual, si perdiera el arco iris su belleza, y las flores su perfume y su color. No sería tan inmensa mi tristeza Como aquello de quedarme sin tu amor Me importas tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú Y nadie más que tú a d e s e s p e r a r Me i m p o r と、a s tú y tú y tú い solamente tú y tú y tú. Me importas tú y t な y t い y nadie más que tú. p きなりと、いきなりと、いきな i n いきなりと、いきなりと、いきなりと、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 全てに、に、に、に、に、に、に、に、に、に、に、に、に、に、に、に、に、に、に、に、に、に、に、に、に、に、に、に、に、に、に、に、に、に、に、に、に、e l に、に、に、e に、に、に、に、e に、に、に、に、に、に、に、に、に、e s に、に、に、に、に、に、に、m に、に、に、に、に、に、t に、に、tú y tú y に、に、に、に、に、に、に、に、e に、に、に、tú y tú に、に、に、m に、に、に、に、に、に、t に、に、に、に、に、に、に、に、に、に、に、y tú y tú Y nadie más que tú. Escuchas la música de tus recuerdos con Jay Martínez por No Ti 1630. Cuando la tarde languidece, renacen las sombras y en la quietud los cafetales vuelven a sentir. Echas tristón, canción de amor de la vieja molienda que en el letargo de la noche parece gemir. Una pena de amor. Lleva el zambo Manuel en su amargura. Pasa incansable la noche moliendo café. Cuando la tarde languidece, renacen las sombras. Y en la quietud los cafetales vuelven a sentir. Echaste con canción de amor de la vieja molienda, que en el letargo de la noche parece gemir. r、yeah. Moliendo Café, Javier Solís.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 El chastristón canción de amor de la vieja molienda, que en el letargo de la noche parece gemir.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 Estamos esta noche con un programa de lujo entre dos exponentes de la música romántica en español de mexicanos, dos grandes estrellas del cine de oro mexicano, Javier Solís y don Pedro Vargas, con canciones inolvidables de los mejores compositores de todos los tiempos. La competencia está bien cerrada, estamos prácticamente empate por la diferencia de un voto uno del otro. El cuadro está completamente lleno.、Eh, sabemos que esta va a ser una noche de golpe a golpe muy parecido al programa de la semana pasada. Dos, son dos artistas muy queridos. Hay dos generaciones、eh, de oyentes. Quizás hay una generación mayor que favorezca a Pedro Vargas, hay otra generación más joven que favorece a Javier Solís, pero ambos son excelentes, excelentes cantantes y dos voces exquisitas. 758-7845, 758-8298 y 758-4850. Quiero decirles, antes de ir al cuadro, que me han estado llamando fuera del aire varias personas, pidiéndome nuevamente la reflexión, el tren de la vida. Y vamos a repetirlo más. En, en la próxima hora, vamos a repetir nuevamente la reflexión, porque aparentemente algunas personas lo pudieron escuchar y lo han comentado, y vamos a complacerlos, porque vale la pena. Es verdaderamente emocionante. Esa reflexión es algo. Eh, muy especial. Vamos, vamos al cuadro. Música de tus recuerdos. ¿Tú e s t á en el aire? Buenas noches, Jay. Buenas noches. Es Angelina de c u p a y Dígame, Angelina. Hace años y años que yo no oía a Pedro Vargas. Así que me voy con Pedro Vargas porque ese es mi favorito desde que yo estaba muchachita. ¿Cómo no? Pues muchas gracias. Gracias, Jay. Gracias a ti. Música de tus recuerdos. Buenas noches. Buenas noches, Jay. Buenas noches. Dorca,、ah, Dios te、está? bendiga. Fue、pues、para Pedro Valga. Pedro Valga. Pero en cuanto a la reflexión del tren, estuvo formidable. Vamos a e Me、arriba. hiciste hasta llorar. De verdad. Bueno, es que es la realidad <risa> Es e la l a r i de a d d la vida. Sí, muy l i n d o Muy, muy linda, sí. Gracias. Adiós, mijo. Dios te bendice. Música de tus recuerdos. Tosta en el aire. Música de tus recuerdos. Tosta en el aire. Sí, Javier Solís. Javier Solís. Música de tus recuerdos, todo está en el aire.、Eh, buenas noches, Jay. Buenas noches. Es Correa de Ponce. Permíteme una reflexión un segundo. Yo voy a votar por Pedro Vargas, pero esas canciones son tan románticas y tan profundas. En el amor no tiene comparación. Es una belleza de programa de verdad. Gracias, muchas gracias. gracias. Me alegro que le guste. Música de tus recuerdos, todo está en el aire. Sí, Jay, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien. Yo tengo el dinero titanes, h a una lástima que, fue, que no fuera un empate. Pero este, me voy por con Pedro Vargas, al f i n a l de las Américas. ¿Cómo no? Así mismo es. Gracias. Bien. Música de tus recuerdos. Esto está en el aire. Buenas noches. Buenas. Y escucha de f a c e b o o para votar por Pedro Vargas. Pedro Vargas. Gracias.、Okay. Gracias. s Gracias usted, buenas a e n o h Buenas noches. Música de tus recuerdos. Sí, Buenas noches. Buenas noches. Sí, mira, te h a b l a Freddy Castillo de Quisini, Florida. Muy buen programa tienes, te felicito. Gracias. Voto por Javier Solís. Por Javier Solís. Muchas gracias. h a Saludos. t Gracias. 758-7845, 758-8298 y 758-4850. Pedro Vázquez comienza a tener una ligera ventaja. Ya se está, comienza como que a despegar un poco, pero todavía no, no hay nada aquí de,、eh, decidido. <risa> Música de tus recuerdos. Esto u s t e d en el aire. Ah, Buenas noches. Para bueno, Javier Solís. Javier Solís. Muchas gracias. Música de tus recuerdos. Bien, ¿cómo e s t á Muy bien. Margarita Linera. ¿Cómo está usted? Bien, mi amor. Mira, este, por. ¿Cómo se llama el otro?、Uh, Javier Solís. Javier Solís.、No? Gracias, b i e n i d o Gracias, bendito, gracias bendito. Margarita. Música de tus recuerdos. Buenas noches, yo le bendices a todos. Gracias. Déjame decirte, me gustan los dos, pero mi preferido toda la vida ha sido Javier Solís. Tienen el loco y el mundo. Que s o n mis preferidos. Vamos a ver si está por ahí la, en, la, en, en la, lo que se programó. Fíjate, son una solamente, porque yo te iba a decir, ponga Javier Solís con José José. No, José José viene con otro por ahí. Gracias. No, no pero me pusiste Javier Solís, que es primero. Ah, ok. Gracias.、Pues、bueno, gracias a usted. Música de tus recuerdos. s a l u buenas noches. Buenas noches. Asterio,、eh, Pedro Vargas. No hay quien cante María Bonita como Pedro Vargas. Sí, qué bonito, eso se lo cantó, se lo compusieron a María Félix. A María f é l i m Así r í a a mismo es. Eso es. sí Como no. Gracias. Música de tus recuerdos. Con Pedro Vargas, amigo. Pedro Vargas, como no. Muchas gracias. Recuerde que usted puede visitar músicademitierra.com. música de mi tierra punto com ahí usted va a encontrar todos los programas que hacemos están ahí archivados completitos los puede volver a escuchar visitando música de mi tierra punto com、eh, se guardan tal y como salen aquí al aire con la, las llamadas de ustedes la votación con todo música de tus recuerdos esto está usted en el aire javier solí javier solí gracias música de tus recuerdos esto está usted en el aire hola está en el aire Por Javier Solís. Javier Solís, muchas gracias. Música de tus recuerdos, esto está en el aire. Buenas noches. ¿Está en el aire? Ayer ya. ¿Por quién? No la escuché. Música de tus recuerdos, esto está en el aire. Sí, de Mayagüe, z por Javier Solís. Javier Solís, muchas gracias. Música de tus recuerdos, buenas noches. Hello, buenas noches. Buenas noches. Aide de un tuado por Javier Solís. ¿Cómo no? Muchas gracias. ¿Qué pasa? Música de tus recuerdos,、Todo、está en el aire. Buenas noches, t o y yo, esta n d e r o Givera de Najito, s changos. v y p o Pedro. Pedro Varga, cómo no, gracias. muchas gracias. Música de tus recuerdos, t o está en el aire. Buenas noches. Buenas noches. Pedro Varga. Pedro Varga, muchas gracias. Música de tus recuerdos. Música de tus recuerdos,、Todo、está en el aire. Pedro Varga. Pedro Varga, cómo no, muchas gracias. Música de tus recuerdos, buenas noches. Buenas noches. José sea, Castillo por Pedro Vargas. Pedro Vargas, muchas gracias. Música de tu s recuerdo, s buenas noches. Buenas noches. Lo s feliz por su d r a m a Habla el señor e s t o i s Rivera, de g u a y a m a Javier s o l í s Javier s o l í s muchas gracias. A la hora. Vamos a, escuchar, vamos, a, vamos a escuchar dos canciones más para cuadrar la hora. Una canción más podemos escuchar para cuadrar la hora. En el turno le corresponde a Pedro Vargas. Vamos, vámonos con, con Pedro Varga para cuadrar la hora y entonces regresar con la segunda hora del programa. Usted está escuchando la música de tus recuerdos por Noti1630. Yo soy Jay Martínez. Vamos con la música. Quizás, quizás, quizás, Pedro Vargas. どんどんどんどんどんどんどんどんんどんんどんどんどんどんどんどんどんどんどん contestando quizá quizá quizá estás perdiendo el tiempo pensando pensando por lo que más tú quieras cu hasta cuándo hasta cuándo contestando Quizá, quizá, quizá a ン d ンド e ン s ンド d o Por lo quieras、hasta cuandohasta cuando? Y así pasan los días。Yo, yo Tú、contestando, quizá, quizá, quizá. Escuchas la música de tus recuerdos con Jay Martínez por Noti 1630. Escándalo, Javier Solís. Hablan de los dos. Es un escándalo, dicen. Y hasta me maldicen por darte mi amor. No hagas caso de la gente. Sigue la corriente y quiéreme más. Con eso tengo bastante. Vamos a de v e 何を言 a か。 Es más vergonzoso no saber a m a r si yo pudiera algún día r e v a n t a r m e a las estrellas. ation It hurt 何も言わないでく m o い。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 De regreso al programa La música de tus recuerdos. Jay Martínez le saluda. Entramos en la segunda hora del programa. Qué rápido se ha ido esto. Cuando la estamos pasando bien, dicen que cuando se están viviendo momentos de alegría, de diversión, el tiempo pasa rápido. Y, y esta es una de esas ocasiones. Yo disfruto e l programa tanto como ustedes. Eh, lo disfruto a plenitud y cuento los días, las horas, los minutos, los segundos para que llegue el domingo a las 9 de la noche. Para compartir estas dos horas con ustedes, porque yo salgo fortalecido espiritualmente igual que ustedes cuando terminan de escuchar el programa. La misma sensación de tranquilidad que sienten ustedes en su espíritu cuando termine este programa, yo la llevo a mi casa también. Así que es. Compartimos ambos dos horas que son una delicia, es un refrigerio para el alma y para nuestro espíritu.、Eh, escuchar esta buena música, las poesías y, sobre todo, compartir con ustedes, hablar con ustedes y saber que hay miles y miles de personas escuchando el programa y que hay tantas personas que estas dos horas les hace tan bien al alma, a su espíritu. Nos olvidamos de todos los problemas, todas las situaciones difíciles de la semana. tanto crimen, tanto asesinato, tantas cosas difíciles, tantas divisiones políticas, la crisis económica, todas estas situaciones que nos toca a todos, de una forma u otra, a, toco, a todos nos toca porque todos vivimos、eh, aquí y, y padecemos y sentimos los mismos problemas. Por eso estas dos horas de e s p a r c i m i e n t o música donde compartimos, ustedes me llaman, votan por su artista, Algunas ocasiones gana el que ustedes prefieren, en otras ocasiones no ganan, pero de todas formas se pasa un buen rato. Yo creo que es un buen programa, yo creo que es una, así fue muy inteligente esta decisión, yo creo que ha sido muy acertado haber hecho este, este programa. Y por parte también de n o t i 1 630, de Alex Delgado y de la, de la gerencia aquí, permitir este programa de música, yo creo que es algo bien interesante porque cerramos, estamos cerrando la semana、eh, de una forma bien relajante y bien diferente. Para refrescar. Así que tenemos en la línea de teléfono a nuestro productor, que hoy esta noche no pudo estar con nosotros, Manuel Sánchez, quien nos va a estar hablando de ambos artistas, de Pedro Vargas y de Javier Solís, para luego continuar con、eh, el programa y la votación. Quiero decirle que estamos en un empate técnico. Han entrado muchas llamadas, pero esto está prácticamente empate. Le diría exactamente que la diferencia es un voto: un voto a favor de Javier Solís. Le voy a dar esa adelante. A ver, s o l i está ganando por un voto, pero esto está prácticamente crudo. Así me gustan este, este tipo de programas bien apretados porque es como que más interesante que cuando se abren. Pero bueno, tenemos en la línea Manuel Sánchez, nuestro producto r musical, quien nos va a estar dando alguna breve historia de ambos artistas, un trasfondo de su vida. Manolo, buenas noches, estás en el aire. Buenas noches, Jay, buenas noches al público que nos escucha. ¿Qué nos puedes comentar de Pedro Vargas? Y ahí, Pedro Vargas,、eh, primero que nada,、eh, el programa、eh, está, está quedando muy bueno. Realmente、eh, estamos trabajando con esto muy fuerte. Se ve que el público está teniendo mucha recepción de lo que estamos haciendo y realmente estamos muy contentos. Pedro Vargas, el Tenor de las Américas, nació en Guanajuato, México, el 29 de abril de 1906. Pedro Vargas, desde los siete años, cantaba en el coro de la iglesia de su ciudad natal. En 1920 llegó a Ciudad México, donde empezó a cantar en coros y en serenatas. En el Colegio Francés de la Salle de aquella ciudad, al oírle cantar, le ofrecieron estudios de secundaria, un maestro de piano, solfeo y francés, todo gratuitamente. Imagínate cómo habrá impresionado a las personas que lo escucharon. Posteriormente, por recomendaciones de José Mojica, Ese grande también. Tomó clases con su maestro Alejandro Cuevas, iniciando de esta forma su preparación para su carrera de cantante. En el año 28 debutó en la Caballería de Rusticana de Mazagán en el Teatro Esperanza Iris. Recibió ofertas para cantar El Barbero de Sevilla de r o s i n o y para firmar para una gira por Estados Unidos. En 1928 grabó para la. La RCA Víctor, su primer disco de 78 revoluciones por minuto, La canción del primer amor. En el año 32 fir firmó un contrato con la RCA Víctor que duró más de 50 años, grabando más de 3.000 canciones diferentes. e l r o Varga estrenó prácticamente todas las canciones de Agustín Lara para voz masculina entre 1930 y el 1936. Año en que se inicia su carrera como solista independiente. Un dato importante: en el año 33 viaja a Cuba, visita que repitió en varias ocasiones, considerándola así su segunda patria. De Cuba dijo: A Cuba le debo haber sentido por primera vez el cariño de un público que no fuera el de mi país. En el año 38 tuvo un triunfo rotundo en Puerto Rico. Así, su vida artística desde el 28 hasta su fallecimiento el 30 de octubre de 1989 no fueron más que una cadena de triunfos. Cantó en los más prestigiosos teatros del mundo. Apareció en más de 70 películas, incluyendo El caballo del i g e n e r a l de Walt Disney. Su voz era de tenor lírico, robusta, poderosa y brillante. Sus canciones más famosas están Granada de Agustín Lara, que también cantara Mojica. Candileja de Chaplin, Canción al Viento, Casablanca de Agustín Lara, Cada Noche un Amor, Ansias de Miguel Matamoro, Juguete de l Gran Bobby Capó, como la tuya no, de Miguel Matamoro, p i e r Canera también de Capó, Penas Ocultas también de Miguel Matamoro. Unió voces con Agustín Lara, con Jorge Negrete, con Benny Morris en Bolero Obsesión. Con libertad m a r q u e z con la canción Quierenme mucho de Gonzalo Roy en la película Reportaje, con María f é l i x en María Bonita, con Julio Iglesias en Felicidades, con Pedro Infante en La Negra, con José José en Rival, con Marco Antonio y con otros. Para finalizar, algunos críticos han dicho que Pedro Vargas se aclimató a todos los ritmos. A nosotros, en cambio, nos parece que Pedro Vargas. Y aclimató todos los ritmos en su particular manera de cantar. Nuestro respeto y admiración para tan elegante cantante. Así es. Creo que también cantó con Carlos Gardel. No aparece registro de eso. Sí aparece que cantó con Gertala m a r q u e Incluso hizo una película con ella que se llama Reportaje en el año 1953. Pero con Gardel no aparece el registro de que haya cantado. Yo, A mí me parece haber leído algo sobre eso, pero, pero bueno, quizás, quizás no, pero me pareció. Ya pudo ver tiro, no sé.、Sí. Eh, y el, de el, toda la biografía, pues sí aparece. Es que es el Tenor de las Américas, cantó con mucha gente y mucha gente quiso cantar con él, que era lo importante de e s Y Javier Solís, ¿qué tenemos de bueno, Javier Bueno, y Javier Solís, lamentablemente,、eh, vivió 35 años. Pero en su corta vida, que se llamaba Gabriel Siria Levario.、Eh, nació el primero de septiembre del 31, es conocido como el rey del bolero ranchero. Jorge. Desde q u í tuvo inquietudes artísticas, pues solía participar como cantante en festivales escolares. e r a n presentaciones como cantante de tango en lugares públicos conocidos como carpas que había en México en esa época. Su primera oportunidad se l e ofreció Manuel Garay. Un payaso de profesión y administrador del teatro Salón Obrero en México. Ahí se puso como nombre artístico Javier Luquín. Participó en concursos de aficionados, oye esto, llegando a ganar en más de una ocasión un par de zapatos donados por una zapatería. En el año 48 se inició como intérprete solista de música ranchera cantando con grandes grupos de mariachi en diferentes plazas de Ciudad de México. Muchos pensaron, Eh, que este ha sido un problema que, que tuvo Javier Solís al principio de su carrera, que muchos pensaban que él era un imitador de Pedro Infante. Pero gradualmente fue reconocido como un talento de identidad propia y con más facultades vocales, con todo el respeto, que el propio Pedro Infante. En el año 50 grabó sus primeras creaciones: Punto Negro, Tomas de una Copa, Virgen de Barro, Te voy a dar mi corazón, todas producidas por el trío Los Galantes. Realizó estas grabaciones en un pequeño estudio destinado a artistas aficionados. Las hizo en un disco de acetato para mostrarlos a sus amistades y las entregó como tarjeta de presentación en Disco s Colombia de México, que hoy es la Sony BMG Music, la que lo contrató en enero del 56. Es entonces, para esa fecha, que cambia su nombre artístico a Javier Solís y canta con l o s Está entre cortados. a l e de lo presente y desde un momento canta imitando a Pedro Infante la canción grito, grito Prisionero. Situación que provoca el retraso de la grabación de su primer disco. Porque como venía el fantasma de que él trataba de imitar a Pedro Infante, pues esa, esa, esa, esa, esa situación en público、eh, lo frena. Pero nada, ese mismo año. Gana su primer disco de platino con su primer álbum, Javier Solís, volumen 1. Su fama definitiva llega con la grabación de Llorarás, Llorarás en el año 59. Su carrera, aunque duró solo 10 años, fue meteórica. Grabó 379 canciones y se convirtió en uno de los cantantes más famosos de la historia musical de México. En el año 65, el 8 de febrero, graba Sombras. Que batió todos los récords de venta y le mereció una medalla por parte de su disquera como reconocimiento como cantante y excelente vendedor de discos. Grabó 33 películas, siendo la primera El Norteño. Compartió escenarios en el cine con María Victoria, con Lola Beltrán y con Luis Aguilar, entre otros. La canción más conocida y aclamada es Payaso, y en las rancheras se destaca s enunciación. Murió. El 19 de abril de 1966, a la edad de 35 años, muy joven, después de haber sido operado de vesícula biliar en un hospital de Ciudad México a consecuencia de un infarto postoperatorio.、Wow. Un gran cantante, d i r é i que en su corta carrera nos delitó con sus hermosos boleros, rancheros. s u s magníficas canciones. Así mismo,、eh, Dejó de una vida, dejó mucho, mucho, mucho trabajo. Gracias, Manolo. Tengo el cuadro repleto y hay que seguir con esto.、Eh, gracias por、seguimos. toda esta información y no, nos estamos hablando. Gracias. ¿Cómo lo、no? seguimos? Gracias y saludos a todo el público. 758-7845, 758-8298 y 758-4850. Vamos a tratar de cuadrar aquí antes de irnos a la pausa. Música de tus recuerdos. Esto está en el aire. Música de tus recuerdos. Aló. Aló. Ajá, buenas noches para votar por Javier Solite aquí desde y a u c o Gracias. Aida Martínez. ¿Música de tus recuerdos? Hey, hey. Sí. Lo estoy llamando porque Manzanero le compuso a Pedro Vargas una canción que e l l a llama, se llama c a n t o a Pedro, c a n t o sobre la vida de Manzanero. Que si g a n a Pedro Vargas, debería c o n s e g u i r l o Está bien, voy a hacer. ¿Cómo no? Gracias. Música de tus recuerdos. Hello, buenas noches, Jay. Judy Pérez de Dorado, Javier Solís. Gracias, Judy. o l a y Música de tus recuerdos.、Eh, buenas noches, Jay. Buenas noches. Este, te felicito por el programa. Antes que nada, quisiera mandar un saludo a Don Neador e n a r e c i b o Y me voy por el que decía la frase: muy agradecido, muy agradecido. ¿Cómo no? Don Pedro Vargas. Así mismo, muchas gracias. Música de tus recuerdos. Música de tus recuerdos. Buenas noches. Buenas noches. Sí, pero v a m s t a b a con Javier Solí. Javier Solí, muchas gracias. Música de tus recuerdos. Hola, Jai. Hola. Hola, Jai. Hola. Sí, buenas noches. ¿Sí? ¿Sí? Hola. Hola, hola. Sí, sí, se escucha mal, ¿no? Ah, de Argentina. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te vas? ¿Qué tal, María? Qué es ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Qué es tu vida? Aquí, ya tú sabes, que esta noche con La un programa solo. Tu programa es como una adicción de las buenas, ¿eh? <risa> es difícil dejarlo. <risa> la verdad, que la música es fantástica, es adorable escuchar tu programa. Bueno, mi voto es por Pedro Vargas. Don Pedro Vargas, muchas gracias, ¿Eh? María. Bueno, te mando un besito a vos, a los oyentes, este, a todas las chicas y los chicos de Facebook. Así que, bueno, la verdad, que es un placer enorme hablar con vos. Igual, igualmente, un placer para pues, mí que estés escuchándonos. Ok, un besito grande, ¿sí? Gracias, igual. Música de tus recuerdos está en el aire. Noche. Buenas noches, vale, por Pedro, Vargas. Pedro Vargas. Bueno, Muchas gracias. Música de tus recuerdos, buenas noches. Y este bendiga, Felipe Cintrón. Dígame, Felipe, un saludo fraternal y un saludo a María, de, de acá, de la amiga de Facebook, ¿eh? desde a r g e n t i n a Por Pedro Vargas,、yo. por Pedro Vargas. c o、no, Muchas o no, m gracias. Bueno, bueno、eh, ahora vienen dos tremendos temas. Vamos a coger esta l l a m a d a Música de tus recuerdos, que fue. ¿Música de tus recuerdos? Buenas noches.、Mús、Buenas noches. Javier Solis. Javier Solis. Cómo no, muchas gracias. Ok, decimos. ¿Música de tus recuerdos? Sí, con Pedro Vargas. Pedro Vargas, cómo no, muchas gracias. Vamos entonces ahora. Recuerde que usted, mientras esté en la música, puede seguir llamando puede seguir votando.、Eh, vamos, en, vamos a hacer una pausa y entonces regresamos con、eh, Pedro Vargas en un tremendo, en un tremendo tema. Seguido de Javier Solís con otro tremendo tema, ambos de compositores puertorriqueños dedicados a Puerto Rico. Ya regresamos.、Hola. Escuchas la música de tus recuerdos con Jay Martínez por Noti1630. LAMENTO b ントコンソタルアメントパララ o ュダララ n ュダ n シ エキバリトバー pensando así、diciendo así、cantando así por el camino、si。 やはあなたの家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家 トリステル、エキバリト querido? q u サ será de mis hijos y de mi hogar? Tierra del Eden, en la que al cantar el gran gotié, l l a m ó la pena r de los mares. Ahora que tú te mueres con tus pesares, déjame que te cante yo también. Y o también. yo también. En mi viejo San Juan, Javier Solís. En mi viejo San Juan, cuántos sueños forjé en mis noches de infancia, mi primera ilusión. Y mis cuitas de amor son recuerdos del alma. Una tarde me fui hacia extraña nación, pues lo quiso el destino. Pero mi corazón se quedó frente al mar en mi viejo San Juan. Adiós, adiós, adiós. c Orinquen querida, tierra de mi amor. Adiós, adiós, adiós. Mi diosa del mar, mi reina del palmar. Me voy, pero un día volveré a buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo San Juan. Pero el tiempo pasó y el destino burló mi terrible nostalgia. Y no pude volver al San Juan que yo amé, pedacito de patria. Mi cabello blanqueó y mi vida se va. Y a la muerte me guía. もう一度、もう一度、もう一度、も e 一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、も adiós, adiós, 度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、a う一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう d i も s 一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう Pero un día volveré a buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo San Juan. Probablemente ya de mí te has olvidado. Y mientras se me olvidó aquí, otra vez, Pedro、esperando. Vargas. No me he querido ir para ver si algún día que tú quieras volver me encuentres todavía. Por eso aún estoy en el lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente. Para que tú al volver no encuentres nada extraño y seas como ayer y nunca más dejarnos, probablemente estoy pidiendo demasiado. Se me olvidaba que ya habíamos terminado, que nunca volverás, que nunca me quisiste. Se me o l v i d ó otra vez, que solo yo te quise. Por eso aún estoy en el lugar de siempre.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 Que nunca volverás, que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Probablemente ya de m i te has olvidado Sabor a mí, Javier Solís. Disfrutamos este amor, nuestras almas se acercaron, tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi p r e s e n c i a en tu vivir bastaría con abrazarte y conversar, tanta vida yo te di. もう一つのことはあ c ません。私は u e d o d a、no no no bueno, r pasarán más de mil años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 No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, yo tan pobre que otra cosa puedo dar, pasarán más de mil años, muchos más. Yo no sé si t e n g a m o r la eternidad. サボーアミーサボーアミー Llegaste、um um、A m ま。 見えないのは、見えない。 何て言うの So, I'm g o i e g to ask y o al ver, que me olvidaste, what you're going t e do, how you're going to i v e A pesar De lo que dices, pues llevamos en el alma cicatrices imposibles de borrar. Se te olvida que hasta puedo hacerte mal si me decido, pues tu amor lo tengo muy comprometido, pero a fuerza. No. La mentira, Javier Solís. Y hoy resulta que no soy de la estatura de tu vida. Y al soñar otros amores se te olvida que hay un pacto entre los dos. Por mi parte. 私の名前は私の名前を忘れないでください。 mi promesa adorarme ni parte siquiera te tu devuelvo de sientas pena por dejarme que ese pacto no escondió La música de tus recuerdos con Jay Martínez por No Ti 1630 Empezamos el programa.、Les、leímos una reflexión que me envió una amiga hace un, unas semanas, y cuando la leí quedé impactado porque me identifiqué con la reflexión de una forma increíble. Es una reflexión muy especial que, si usted la escucha y le pone atención, se siente parte de ella. Tiene una magia especial. Y quiero volver a compartirlas con todos ustedes porque me han estado llamando varias personas y que no pudieron escucharlas, y otras personas que quieren volver a escucharlas y queremos compartirla. Como les dije al principio del programa, lo más importante es que no importa donde usted、eh, se encuentre en este momento, Si está en su habitación, si usted está en el sofá de su sala, o sentada en un sillón en el balcón, o está en su carro, no importa donde usted se, se encuentre, cierre sus ojos por un momento. y Imagínese nuevamente cuando era niño, cuando era niña. Vuelva a traer ese recuerdo a su mente. No importa donde usted se encontraba, cuando usted era una niña, o e r a un niño, si era en Puerto Rico, si era en Cuba, en cualquier país de Latinoamérica, donde quiera que usted se encontraba. Vuelva a sentir y a vivir ese momento. Y entonces, nos vamos a montar en el tren de la vida.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 Estarán con nosotros en ese viaje. Nuestros padres, lamentablemente, la verdad es otra. Ellos se bajarán en alguna estación del viaje, dejándonos huérfanos de su cariño, amistad y su compañía irreemplazable. No obstante, esto no impide que.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 Lamentablemente ya no podremos sentarnos a su lado, pues habrá otra persona ocupando el asiento. No importa, el viaje se hace de este modo: lleno de desafíos, sueños, fantasías, esperas y despedidas. Pero jamás, jamás hay regresos. Entonces, hagamos un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 De regreso al programa La música de Tus Recuerdos. Jay Martínez les saluda nuevamente. Estamos nuevamente al aire. 758-7845, 758-8298 y 758-4850. El cuadro completamente lleno. La competencia muy cerrada. Muy cerrada. Quisiera decirles que Pedro Varga tiene una ligera ventaja, pero que se puede ir en cualquier momento. Si entra una avalancha para Javier Solís, se va. Todavía quedan números, canciones preciosas que tenemos que sacar al aire. Vamos a tomar unas llamadas por acá, un poco de votación. Música de tus recuerdos. Esto está en el aire. Buenas noches, Jay. ¿Cómo se encuentra usted? ¿Qué tal, Izquierdo? ¿Cómo está? Pues saludos y gracias a ti por t r a e r n o ese bajar que hoy nos ha puesto ahí con ese choque de trenes, mi hermano. <risa> No, ¿No te sentiste que ibas en uno de esos vagones en algún momento? Sí,、eh, eso es.、Eh, tú sabes que me he remontado a, a la memoria de mi mamá y mi papá. Sí, así mismo es. Y, y por obligación tengo que votar con don Pedro Vargas, porque la verdad que era parte de ellos, siempre escuchaban la música de ellos. Y quiero darle las gracias también a n o t i b u r o por permitirte a ti dos horas. ¿Acaso existe otro programa de música o、oh, canciones? no ti uno saludo a a l e s también porque entiendo que es parte de la directriz de la o m i s o r a claro que sí y, y a todos ustedes J, quiero mandar s dedicarle este programa a ser dama una de doña amada santana tu tía que se me escapa el nombre teresa ¿verdad? teresa a teresa con mucho orgullo y de corazón y a doña rosa carrasquillo Oye, estás poniendo a llamar la crema de, de, de oyente aquí en tu programa, Jay. <risa> gracias. Gracias un montón y que te quiere mucho. Muchas ¿sabes? gracias, Izquierdo. Gracias. Saludos allá. Un abrazo. Saludos para tu familia. Música de tus recuerdos. Buenas noches. Buenas noches, Jay.、Es、Patricio q u i e r n a n de Arecibo. Dígame usted. Yo tengo una anécdota de que Javier Solís fue descubierto、eh, trabajando como dependiente de una carnicería y que era aficionado al boxeo. Eh, yo voto por Javier Solís. Cómo no, muchas gracias. Música、oh, de tus recuerdos. Buenas noches. Pedro por Pedro Vargas. p cómo no, muchas sí, gracias. Felicítame a Izquierdo, que lo veo ahora mismo. Ah, sí, q u i e r d o te está mandando saludos. Sí, muchas felicitaciones y mucho cariño para ti para él. Ok, gracias. Bueno 758-7845-758-8298. Y 758-4850, fuera de Puerto Rico, 1787. Vamos a tomar la llamada. Música de tus recuerdos. Música de tus recuerdos. ¿Está en el aire? Ajá, por Javier s o l í s Por Javier Solis. Ahora pregunta q e voy a hacer. Dígame. ¿Cuándo v a a hacer mano a mano con Leo Marín y, y, y, y Manolo Fernández? Manolo Fernández, en cualquier momento. Gracias. ¿Música de tus recuerdos? ¿No? Sí, está en el aire. Sí, por Javier Solís, Javier Solís, gracias. Música de tus recuerdos. Buenas noches, por Bu Solís. Por Solís Y para dar mi numerito al aire. Para... Música de tu s recuerdo, s buenas noches. Pedro Vargas. Pedro Vargas Música de tu s recuerdo, s buenas noches. Buenas por Javier Solís. Por Javier Solís.、Sí. Muchas gracias. 758-7845, 758-8298 y 758-4850. Quiero recordar los amigos que usted puede visitar músicademitierra.com, músicademitierra.com y ahí va a encontrar todos los programas archivados. Usted los puede volver a escuchar, tal y como salen aquí al aire, con su s llamada, s con su votación, con todo, tal y como lo estamos escuchando. Así que los puede volver a visitar. Además, q u en e esa página usted se entera anticipadamente quiénes serán los próximos artistas de la semana que viene, más otras cosas, otras、eh, notas de interés. También puede unirse al grupo La Música de mi Tierra y Música de mi Tierra en Facebook. La Música de mi Tierra en Facebook. Y ahí hay un grupo excelente que cada día crece más, donde usted puede chatear y puede conocer personas de diferentes países. No tan solo hay cubanos, puertorriqueños, hay argentinos, chilenos, ahí hay personas de todos los, de todos los países escuchándonos.、Eh, participando en el chat, y usted puede comentar, puede poner video, dejar canciones, muy interesante. s Así que música de mi tierra.com y música de mi tierra en Facebook. Música de tus recuerdos. Ajá. ¿Por quién vota? Por、eh, Javier Solís. Javier Solís, muchas gracias. Música Pero, de tus recuerdos. De ¿Por quién? s í p o r q u é moto usted voto por j a v i e r solía s y que lo conocí personalmente en nueva york y tengo una grabación que nadie tiene que la grabamos en mi casa ya en nueva york Ay, qué interesante Por cierto, tengo un hijo con el nombre de, de javier solía、ah, claro. lo descubrieron los panchos interesante muchas gracias música de tus recuerdos buenas noches j a ver i s o l í s javier s o l í s gracias bueno Vamos, vamos a escuchar música. Vamos a escuchar dos canciones porque esto, ahora sí que está esto, pero caliente de verdad. Puede seguir votando fuera del aire. Así que vamos con la música. En el orden, le toca a don Pedro Vargas. Adiós, Mariquita Linda. Pedro Vargas. Adiós, Mariquita Linda. Ya me voy porque tú ya no me quieres como yo te quiero a ti. Adiós, chaparrita chula. Ya me voy para tierras muy lejanas y ya nunca volveré. では、ビビッド、 だから、ありがとう。 Aprendí, Javier Solís. Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. 7日 a ser mayores mis contadas alegrías y a ser dichoso yo contigo lo a p r e n d í contigo a p r e n d í a ver la luz del otro lado de la luna contigo a p r e n d í プレゼンシア、ノラカンディオ、ポイニング、プレア、ノンディオ、プレゼンシア、ノラカンディオ、ポイントニング、プレゼンシア、ノラカンディオ、ポイントニング、プレゼンシア、ノラカンディオ、ポイントニング、プレゼンシア、ノラカンディオ、ポイントニング、プレゼンシア、ノラカンディオ、ポイントア、ンィ 『La Barca』、『Pedro Vargas』。 s は e n d o el c a u t i は o de los c a p r i は h o s de tu c o r a は ó n supiste e s は l a r e c e r mis p は n s a m i e n t o s me viste la verdad ことは、私のこ o は、私のことは、私のことは、私のこ e は、私のことは、私のことは、i のことは、私のことは、私のことは、私のことは、私のことは、私 e ことは、私のことは、私のこと a 私のことを、私のこ e を、私 a ことを、私のことを、私のことを、私のことを、私のこと e 私のことを、私のこと 私たちの心の声を見つけた時の気持ちは、私たちの心の声を見つけた時の声を見つけ u 時の声を見つけた時の i を見つけた時の声を l つけた時の声を見つけた時の声を見 a け、no、a 時の声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 Esto está prácticamente empate. Esto está súper apretado. Vamos a tomar dos o tres llamaditas para ver qué pasa. La última oportunidad de votar de la noche. Música de tus recuerdos. Estás en el aire. Oye, en la l a n de s a l o r e n z por Pedro Varga. Por Pedro Varga, cómo no. Muchas gracias. gracias. Esto está bien, pero bien apretado. Tanto Pedro Varga. Vamos a tomar otra llamada. Música de tus recuerdos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches por Javier Solís. Por Javier Solís. Muchas gracias. Queda un minuto, le voy a dar un minuto para votar y nos vamos. Música de tus recuerdos. Esto está en el aire. Buenas noches, Pedro Vargas. Pedro Vargas. Música de tu s recuerdo. s Esto está en el aire. Esto está en el aire. Javier Solís. Javier Solís. Música de tu s recuerdo. s Esto está en el aire. Con Pedro Vargas. Pedro Vargas. Muchas gracias. Bueno, vamos a cerrar la votación. Estamos cerrando la votación. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 y 50 llamadas para Pedro Vargas. Javier Solís. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 y 50 llamadas para Javier Solís. Esto es un empate. Tenemos un empate esta noche. Son las 10 y 59 de la noche y no puedo seguir tomando llamadas porque hay un programa que viene ahí a continuación. Eh, quedamos empate. Hay que repetir el programa. Tenemos que hacer un nuevo programa entre ambos artistas. Primera vez que se da, pero se dio. Estamos empatados. Quiero darles las más sinceras gracias a todos ustedes por su sintonía y por su participación en el programa. En la conducción técnica, Luis Lajara y Michelangelo Guevara. La producción musical de Manuel Sánchez. En la conducción, este, su amigo y hermano Jay Martínez. Que los invita el próximo domingo a las nueve de la noche a otra edición de La Música de Tus Recuerdos por Noti1630. Buenas noches.